Es el portal, se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual, los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real, se desata en el silencio horizontal. Universo singular Fábula aleatoria Simulacro Tridimensional Y se funde, pa, y se inflama, pa, en Porque es el limbo Es el limbo, pip, Es el limbo que se destraba solo es limbo que se cierra y que hace bip m bip m pa Son las estrellas y entre se perdió con los que ya vienen y otros seguimos acá, la tierra que me vio nacer el cielo Cuatro ocho seis cuatro, cero cuatro ocho nueve. Si pudiera buscar siempre una forma de abrazar, esa sería. Adentro de un enjambre, porque allí nos encontraríamos todos. Si pudiera encontrar yo la forma de abrazar, lo haría dentro de un lavarropas a donde pueda lavarse mi alma. Si mi casa pudiera. Tener más de las cuatro paredes que tiene, seguramente yo sería más pequeño, más pequeño, porque claro, tendría más espacio. O te pregunto, ¿tendría menos espacio? Eso es bien despacio. Si yo pudiera... Abrazar... Abrazar mi entorno... Abrazar mi contexto... Si pudiera abrazarlo... Y ser uno con él... Creo que vomitaría... Creo que vomitaría... No me caería bien... Si pudiera inventar... Mi entorno, si pudiera inventar y crear esa red que me sostenga, sería muy feliz. Y no es imposible, no hay que ser un bicho para poder hacerlo, hay que matar a nadie. Si yo pudiera abrazarme adentro Sin tener la incertidumbre Ni el pensamiento Constante De mi monólogo interno Sería tan chiquito Y tan indefenso que me dormiría la mejor de las siestas de la historia de la humanidad. Sueña hermano, sueña. el refugio al que ansiaba llegar En constante entrenamiento Legos, juegos en menos Mi muralla sin techo Juegos algo menos Voy viéndolo todo el tiempo Oh on. No. I'm Casa, ami, casa de vinos. Ami, A, M. Y, casa de vinos. Ami. Ami, casa de vinos. In English. Do you pick English? Ami, casa de vinos. Ya empezó. La tribu está infectando el cuerpo eco-biopolítico desde adentro. Y esto efectivamente termina en represión. Termina en desnudar esto que se llama democracia y que en realidad es un gran simulacro. Qué ilusión, qué ilusión, qué desilusión, qué ilusión, qué ilusión! 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Espacio Publicitario. ¡Tum! Cooperativa El Zócalo. Imprenda, editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Caridad y precio justo. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Transmite Radio en vivo por Internet con Potencia Web.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 Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable de cartera de consumo. Por cada consumo de mil pesos acumularán 105 millas Cotización dólar y 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredicop.com.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 Conversaciones para salir del consenso desarrollista. El libro de la columna Clinamen, de La Mar en Coche. Entrevistas con Cristian Ferrer, Rita Segato, Santiago López Petit y Raquel Gutiérrez Aguilar, entre otros activistas. Ante la Máquina. Conseguilo en librerías y en el bar de la tribu. Edita, Tinta Limón. Ante la Máquina. La Gatera. El programa que revolucionó el aire de la radio.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 FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica La Tribu Con auriculares. Limbo. Sí, sí, sí, sí. No, no, no. Veo, veo una puerta. Veo, veo un umbral. Veo oscuridad. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no. No, no, sí, sí, veo, veo sillas, sí, sí, sí, sí, veo, veo un piso cuadriculado, sí, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, sí, sí, sí, sigo viendo sombras, veo una escalera, sí, subo, sí, veo, veo, subo, sí, sí, no, no, veo otra puerta, si sí, veo una puerta, si sí, veo, sí, veo una puerta, veo un baño, sí, veo el inodoro, sí, es blanco, sí, eh, eh, eh, combina con el piso, negro y blanco, negro y blanco, negro y blanco, sí, está oscuro, sí, hay sombras, sí, hay una ventana, sí, miro, Miro y en el pa hay patio sí sí sí no no en el patio en el patio hay un armario sí sí no no en el patio hay un árbol sí sí, sí. sí no, no. No, no, flecha. Flecha, no, no no en el patio hay una flecha no no en el patio hay un armario azul en el patio hay un armario azul al lado del árbol sí sí, sí, no. sí no sí sí sí no no no no no eh, eh, eh, doy la vuelta Sí, hay otra habitación el piso es verde el piso es verde sí entro sí hay una biblioteca sí libros de color Es azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. si sí, también está oscuro, pero puedo identificar una persona, una persona, una persona es una mujer, es una mujer, es una mujer de pelo oscuro, es una mujer de pelo oscuro con un con un con un collar, no le puedo ver la cara, tiene un, puesto, tiene un collar puesto, tiene un collar puesto, tiene un collar puesto. En la habitación hay una mujer, piso verde, piso verde, negro blanco, no, no, no, azul, rojo, azul, rojo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Hay una biblioteca, dejo la habitación, dejo la habitación, miro la ventana de vuelta, miro la ventana de vuelta, se está un Viendo el armario en el piso, al lado del árbol, se está hundiendo. El armario en el piso, al lado del árbol, y hay un perro arriba del armario y las sillas que estaban abajo. apareció un agua en el patio y ya no sé qué está pasando. Sobre todo cuando veo, sí, sí, sí, un tornillo, un tornillo gigante. Se me viene a clavar y a atornillarme al piso. Me viene a dejarme estancado acá, en este suelo blando. Y yo... Y yo... Solo quería... Solo quería... Conocer un poco más de mí mismo. mm <gasps> This hoax pretending to be us hey! Mom and I will fool medias Hay de colores Pero hay muchas negras Cuando abro el cajón de mi pieza encuentro muchas medias Hay muchas negras no sé por qué cuando abro el cajón de mi pieza me pongo a pensar en algunas cosas será que el cajón debe tener como una especie de puerta existencial hacia algún adentro de algo o no afuera De repente, por el espacio, no tanto por el, de, el gran espacio, el grande, sino también por el espacio con el, el, el que me circunferencia, ese espacio. Y de repente digo que como que me siento encerrado y me pongo a pensar un poco en la libertad. Pregunto a dónde radicará la libertad, por lo menos desde mi punto de vista, o más que nada desde mis sentires. Y yo no sé qué tendrá que ver ese cajón con la libertad, pero hay algo que los une y cuando lo abro y elijo las medias me da una especie de desesperación o ansiedad. Debe ser que yo no estoy seguro, pero quizá cuando me pongo las medias, que tienen que ver con el salir afuera, debe ser como que pongo la libertad afuera. Como afuera de mí, ¿no? Y quizá debería ser adentro, eso es lo que pienso. Porque si no sucede eso, que no es. no lo siento bien. Porque si no es como muy de, dependiente, no me gusta necesitar. Eso suena bien, no me gusta necesitar. Así que quizá deje de abrir el cajón, deje de poner medias. me quede un rato adentro y me ponga a pensar en la libertad profunda de mi propio agujero negro. Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura va tratando de lograr lo que ha soñado aprovecha la experiencia de la vida va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura pero en todo este pasaje de la vida ha sabido mantenerse con decencia aunque muchos habladores la confundan aunque muchos traten de inventar con ella aunque muchos traten de inventar con ella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 Parece que es una película de Wes Anderson, ¿o no? Juancho Choker en la operación técnica asiente. Dice que sí. Esto está llegando a su cierre. No es una película. No sabemos qué es. Yo siempre tengo que pedir disculpas. Cuando terminamos, porque hay gente que me odia. Y que no le gusta y que me... Eso, que me odia. Mentira, me quiere, pero me odia. Pero... No, pero me quiere en serio, pero odia cuando... No le gustan los gritos, Juancho. Gente que no le gustan los gritos, y bueno. Espero. Yo trato de no hacer este, cosas catárticas, sino más de cataratas. Más con eso. Pero bueno, a veces no se puede. Este, A veces uno aúlla. ¿Vos sabés cómo hacen los zorros? El zorro no hace. ¡Aú! Eso es en los lobos. El zorro hace un ruido muy raro que. Baja la cortina, mirá. Hace. ¡Ah! Te lo juro, dale vas. Parece que es como un pájaro en la noche, los zorros, si se van de viaje y acampan en algún lugar, o sea, están con la carpa y se enteran que hay zorros, este, presten atención cuando no quedan voces, cuando está bien oscura la noche, que ahí empiezan a salir, que son muy sabandijas los zorros, porque te roban este, la comida, pero lo hacen muy bien. Este, cuando nadie está atento, aunque una vez me tocó enganchar a uno y me dio muchísimo miedo porque hacía mucho ruido yo estaba dentro de la carpa y no sabía qué pasaba y escuchaba el ruido del zorro que movía la olla por una piedra y pensé que había una persona moviendo la piedra no, era la persona moviendo la olla por la piedra pero no, era el zorro ese que estaba afanándome lo que me había sobrado de comida en un campamento así que bueno, se está terminando la noche esto fue Limbo Rojo Bip Bip Y ya vendrá el futuro final de los finales, donde no haremos nada especial, pero intentaremos pasarla bien, como lo hacemos estos días. Hoy escuchamos canciones muy bellas, yo no sé a ustedes si les gustaron. Pueden siempre llamar al 4 894 86 1095 En este mismo momento quedan los últimos minutos para comentar sobre. No sé, nadie tiene. Yo si puedo hablar durante 40 minutos sin parar, que me sirve también, este, y me ahorro el psicólogo, y en realidad se lo fuman ustedes. Igual puedo hablar sin decir nada importante, ¿no? Nada que se tengan que como que masticar. Este, pero si alguien tiene como la necesidad, eh, esta oral, pueden llamar por teléfono al 4864048948661095 y conversar conmigo unos minutos más antes de que nos vayamos, o por lo menos escuchemos la última canción. En realidad, escuchamos la última canción y nos vamos. En realidad, nos vamos y escuchamos la última canción este, y nos sacamos las ganas de hablar, aunque sea rápido. Un segundo, les damos eh, un cuantos segundos, 10 segundos para que alguien llame. Quedan 8, 7. Quedan cuatro, quedan dos, se acabó el tiempo. Nadie llamó entonces, eh, entonces, entonces nos despedimos y nos reencontramos. El próximo martes a la 1 a.m. de la noche. Nos vamos con una canción. Hoy escuchamos canciones de... Escuchamos canciones de Café Tacuba. Escuchamos canciones de Jeff Buckley. Escuchamos canciones de, de Mars Volta. Escuchamos canciones de Ami. Ami. Casa de Vinos, que es Amy Winehouse, en English. Escuchamos canciones de Héctor Lavoe, que es La Voz. Y vamos a cerrar con un hermoso tema que abre un hermoso disco de John Lennon, este ex cantante de los Beatles, ¿no? Este. ¿No? Hacía dupla, cantaba también. cantaban todos ahí. Eh, y hay un disco que se llama Plastic Ono Band y abre con una canción que se llama Mother, que es así como muy sentida y él creo que le habla a su madre a su padre, no sé si de verdad le habla me suena, me suena que sí o quizás inventó una historia pero es sentida y John le habla a sus padres y les dice Mother, me tuviste a mí, pero yo nunca te tuve a ti y padre, eh, vuelve a casa y madre, I love you Entonces, touch me. Entonces, nos encontramos el próximo martes 1 M, Esto fue limbo rojo. Vi, vi, Viste que puedo hablar infinitamente. Yo me, no me odio, me amo al lado de da Que quiero, chao. But I never had Movámonos brillantes Ocasionales Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico